Florencia, bienvenida, gracias por estar. ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, bueno eh, queríamos charlar algunos temas eh, eh, que vamos a ir preguntándote eh, en esta entrevista. La primera tiene que ver con la hepatitis, ¿sí? Sí. que es el último tema digamos, que ha surgido. Eh, hoy leía una nota en un medio de Buenos Aires que decía que este chiquito de Rosario eh, bueno, se ha decidido un trasplante ya directamente de hígado uh -huh. o la situación es grave eh, y esto a nivel mundial que ha aparecido de esta hepatitis que ni siquiera tenemos un nombre o sea, es un, una hepatitis Exacto. nueva, ¿no? Sí, bueno, este chiquito ya tiene donante y Ajá. aparentemente se trasplantará ahora, seguramente uh -huh. en el día de hoy o de mañana. Uh -huh. eh, sí, a ver, eh, estas hepatitis agudas eh, de causa desconocida, habitualmente hay casos, ¿sí?, en los cuales aparece una hepatitis aguda, grave... Que uno no encuentra las causas Estudia todas las causas posibles de una hepatitis Y hay un porcentaje en el que uno no encuentra la causa uh -huh. eh, Muchas veces esas hepatitis graves Pueden evolucionar Como en este caso Lo que es digamos, un poco el alerta A una hepatitis aguda fulminante Que no resuelva y que requiera un trasplante hepático O en el caso de que, evalúe, digamos, que comprometa la vida Como también en uno de los, de los casos notificados ¿Cuál es el alerta? En realidad es que se empezaron a ver Un porcentaje mucho más grande De estos casos y con un, un porcentaje más importante de, de, de evolución a hepatitis fulminante. Uh -huh. sí, hasta ahora, digamos, los datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud es que había casi 300 casos de estas hepatitis agudas eh, graves ¿sí? entre un mes y 16 años, y digamos, 17 habían requerido eh, digamos, trasplante hepático y había eh, digamos, notificado un fallecido. Uh -huh. Entonces, cuando cada lugar empieza a ver que tenemos más casos de lo que habitualmente tenemos para una determinada patología y se empieza a ver que en otros lugares pasa lo mismo se emite una alerta, esa alerta inicialmente se, se emitió a principios del mes de abril, digamos, en Estados Unidos y en algunas otras regiones y después obviamente el resto de, digamos, de, digamos, de las regiones se hicieron eco y digamos, lo que se hace es emitir una alerta para que los, digamos, los pediatras, los profesionales de salud estén atentos a si aparece alguna hepatitis, que uno cuando aparece un chiquito con una hepatitis empieza a estudiarlo a ver cuál es la causa no. tenemos a, hasta el 2005 la causa Hasta, en realidad hasta el 2007 la causa más importante de hepatitis fulminante y de causa de trasplante hepático en los niños era la hepatitis A ajá, a partir del 2004 ajá. 2005 se empezó a vacunar para hepatitis A ajá. entonces a partir del 2007 sí. no hubo más trasplante hepático por hepatitis A, entonces es una causa que era conocida de, de trasplante hepático que ya no existe porque ajá. hay una vacuna segura ajá. Que, ajá. Que, que se empezó a administrar. Ahora, ¿El, surgimiento, sí. perdón, el surgimiento de, de, de, es viral No sabemos hasta no se ahora, sabe. o sea, una hepatitis es una inflamación aguda del hígado que puede ser de causas virales, que es la más frecuente, hepatitis A, B, C, D, E, uh -huh. que la A y la B son las que tienen vacunas, la C también tiene tratamiento, la B también tiene tratamiento, eh, Y, digamos, otras causas que pueden ser no infecciosas, como enfermedades autoinmunes o como causas tóxicas. Uh -huh. El, Ahora, Florencia, eh, perdona, me digo sí, para, eh, sí, para todos, no sí, solamente sí. para los oyentes, pero nosotros también. ¿Síntomas de una hepatitis, digamos, conocida? Eh, A, B, C, D, E, los eh, síntoma, síntomas. Los síntomas son parecidos en todas. Ajá. Los síntomas son... Fatiga, decaimiento, puede haber fiebre también, eh, coloración oscura de la orina, y eso es muy importante, la orina es color té cargado, o color Coca-Cola, uh -huh. y la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Muy, es muy frecuente el ojo el que ojo. empieza, lo que es la conjuntiva, que se empieza a poner como amarillo. Uh -huh. Eso se llama ictericia. Esos son los síntomas, en algunos casos también puede haber síntomas digestivos, uh -huh. un poquito de dolor abdominal, diarrea. Uh -huh. Esos son los tí síntomas típicos de cualquier hepatitis. Después yes. uno tiene que identificar la causa y para eso uh -huh. tiene que hacer estudios. Y, y en este caso de esta desconocida, ¿son ah. los mismos síntomas? Claro, los mismos síntomas. La mayoría, uh -huh. por lo menos de los datos que hay notificados, es que tuvieron fiebre baja. Uh -huh. Y lo que se hizo, se estudió a todos estos virus que decíamos, otros virus más, porque tenés citomegalovirus, Aistenbar, HIV, digamos que pueden dar también esta hepatitis, incluso la influenza también puede dar hepatitis, uh -huh. Uh -huh. y otras causas tóxicas y no se encontró nada. Por eso es que se llama hepatitis desconocida. Uh -huh. hay claro, sorpresa. el tema es, digo, que aparece en Europa y, y, y se expande al resto de... De, de, sí. del mundo. Entonces uno dice, bueno, eh, probablemente no, no, tiene que ver, claro, no tenga algo que ver con, con un tema tóxico, eh, sino con, con una con más viral. Los movimientos antivacunas. Hemos hablado de sarampión, o sea, la, lamentablemente hay hubo muchos casos de sarampión, no sé cómo está la situación hoy en nuestro, en nuestro país, pero pre pandemia. Había sí. eh, varios varios casos sí, y bueno, un, se eh, había el, remarcado el más en eso después de la eliminación que duró casi un año, claro. ¿sí? En el cual hubieron casi 200 casos claro. eh, incluso un fallecido que no es había una, del año 98, Una saber, enfermedad no. que estaba erradicada, o sea, claro. prácticamente. Sí, erradicada todavía no porque en algunos lugares del mundo sigue estando claro. en realidad eliminada sí. Sí, eliminada sí. Y sí. sí, los está, movimientos eh, antivacunas, sí. digo, como eh, que cada vez son más grandes, totalmente. Sobre todo en sí. Europa en sí. Europa y en Estados Unidos. Eh, ¿Y cómo eh, repercute eso en todo el mundo? No, totalmente. Lo, lo que nosotros estamos viendo ahora es que esta, esta hepatitis no es por una de las hepatitis que tiene vacuna, no es A ni B. Claro. Entonces ahí no tendría que ver. Pero sí, obviamente, que es muy importante. Las coberturas claro. han bajado, claro. cuando uno deja de vacunarse, las enfermedades vuelven. Entonces, claro. esto es lo que ha pasado. Acá lo que sabemos hasta ahora es que puede haber, hay una sospecha de un virus que puede ser el causante de esta hepatitis. ¿Por uh -huh. qué? Porque se lo identificó en muchos de los casos, aunque todavía no está claro si claro. realmente es el causante, que es un adenovirus. Uh -huh. Un adenovirus es un virus que ingresa por vía respiratoria, que es causante de muchas enfermedades respiratorias, sí, pero también de cuadros gastrointestinales y que también puede inflamar el hígado. Entonces, uh -huh. lo que se ha encontrado en muchos de estos casos es este adenovirus. Uh -huh. Todavía no está claro si es porque uh -huh. estamos buscando más y encontramos otras cosas uh -huh. o porque realmente es el causal de la enfermedad. Claro, ¿en cuánto tiempo detectan la clase de hepatitis que es? Y eso depende del, digamos, de la complejidad del, del, del lugar donde esté. Obviamente claro. que si es una hepatitis grave, va a estar este chico en, seguramente en lugar de alta complejidad. Uh -huh. Y esos, la, esos estudios se hacen más rápido en los lugares uh -huh. de alta complejidad. Hay muchos estudios de serologías o, claro. o de estudios de biología molecular que habitualmente se derivan a lugares de claro. mayor complejidad, laboratorios incluso de... Claro. de digamos, de referencia a nivel nacional, que en este caso para hepatitis virales en Argentina es el Malbrán uh -huh. claro. Y en la ciudad de Tandil no digo de esta sí. hepatitis obviamente sí. desconocida, sino de las comunes, sí. entre comillas, ¿hay muchos casos? no. No, no. No no, uh -huh. no, no. no hemos tenido identificado o notificado ninguno de estos casos con hepatitis aguda de causa desconocida. Es más, uh -huh. creo que no, no recuerdo ahora en el último tiempo que hayamos tenido alguna, hemos tenido un adulto internado, pero que fue una hepatitis que se pudo identificar cuál era la causa, pero en niños, eh, que yo recuerde no. Uh -huh. no, no hemos ¿De ningún tipo de hepatitis? O sea, ¿es bajo el porcentaje? Sí, sí porque digo, la, la, la causa más frecuente era la hepatitis A, que es la que se transmite por el, por claro. el mecanismo fecal oral, que es el agua, y están todos los niños vacunados. Claro. Y la claro hepatitis B, es, habitualmente es una hepatitis que puede ser de transmisión vertical, si la madre tiene hepatitis, claro. se la puede transmitir al, al bebé, pero eso se hace un estudio en el embarazo, sí. y cuando, si saben que la madre es positiva, ya hay una posibilidad de hacer algún tratamiento durante el embarazo, que no está indicado en todos los momentos, eso obviamente tiene que ver en forma individual con cada paciente, pero que cuando el bebé nace, se le da la vacuna y se le da la gamma globulina, entonces uno evita que el niño se contagie. Claro. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo está, y ya que estábamos hablando de, de, de nuestra ciudad, ¿de ¿cómo está la situación eh, en cuanto a las respiratorias? O sea, sabemos que la situación en el hospital de niños, por ejemplo, bueno, es la única guardia pediátrica que hay, eh, los, los cuadros respiratorios son importantes y son muchos. Eh, ¿Y cómo, cómo está la situación en la clínica Chacabuco? ¿Cuáles son las gripes que están transitando? Porque tenemos la gripe común, la gripe estacional, la gripe A... ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, ahora tenemos eh, muchos casos de, de lo que es la influenza estacional, que claro. es el H3N2. Uh -huh. Nosotros acá en Tandil lo que hacemos es, eh, la mayoría de las instituciones, hacemos un panel viral, que sabemos si es influenza A o influenza B. Uh -huh. Después hay que subtipificar esa influenza claro. para saber si es el H1N1, que es el claro. pandémico que viene circulando desde 2009, o el H3N2. Lo que sabemos es que es lo que está circulando predominantemente, que incluso empezó a circular antes, es el H3N2. Ajá. Así que lo que estamos teniendo... ¿Que es, que es la los, gripe estacional, digamos. Exactamente, pero que está cubierta por la vacuna, porque sí. los estudios que hizo Malbrán a principio de año, entre febrero y marzo, se identificó que era esta cepa y que macheaba bien con la vacuna. Es claro. decir, que la que está incluida en la vacuna es igual a la uh -huh. cepa que está circulando. Así uh -huh. que eso es muy bueno. Si uno está vacunado, está protegido contra claro. eso. Sí. Claro. Algo que hay que tener en cuenta es que no está protegido de no tener gripe. Sí no está claro. protegido de no tener cuadros graves por claro. gripe. Exacto. Claro. Y la situación de estos cuadros, ¿es grave? ¿Requieren internación? ¿Cómo está la ocupación sí. de camas sí, sí, sí. Nosotros... en el sistema de salud? Y en el hospital y en, en el sanatorio y en la clínica estamos teniendo pacientes internados adultos sí. eh, con influenza confirmado. Y ajá. ha habido algún fallecido. Algún o sea, fallecido. la H1N1, la H3, de 2000... No, no sabemos. Ah, no realidad, es la... Perfecto. Tenemos que mandar... Mandamos las muestras a Claro, porque falta la subtipificación. Exactamente. Sabemos que es influenza. Es lo que creemos es que es H3N2, que es lo que está que circulando. Es la estacional. Exactamente. Eh, ayer eh, leíamos el informe del Ministerio de, de Salud que decía que en la Argentina la última semana, últimos 10 días, eh, habían aumentado los casos un 54% en todo el país con el tema de COVID. Uh -huh. ¿Te ¿Preocupa? Y un poco preocupa, obviamente. A ver, eh, nosotros estábamos esperando esto porque estábamos mirando qué es lo que pasaba en otras regiones. Eh, Reino Unido, Estados Unidos, habían empezado a aumentar estos casos, ¿no? De, uh -huh. de, de COVID empezaron a, a verse que había alguna subvariante del, de la Omicron, que es el 100% de lo que está circulando, eh, digamos que, eh, que estaba circulando y que lo que se estaba viendo era que eh, la tasa de contagiosidad, era más, eh, de contagiosidad era más alta. Es decir, que ese era un virus más transmisible que el Omicron original, porque es como una subvariante de la misma Omicron. Eh, ahora lo que estamos viendo es, es que está impactando obviamente esto nuevamente en nosotros, por eso uh -huh. es que también un poco eh, la recomendación es eh, estimular la vacunación, porque nos uh -huh. quedamos mucho con la vacunación empezó con, con un impulso muy importante llegamos a muy buenas coberturas pero se quedó, entonces hay muchas personas que se dieron la segunda dosis allá por septiembre, octubre o julio incluso o se dieron una sola dosis, o incluso algunos que ya se dieron la tercera dosis pero que son los que corresponden este segundo. Segundo refuerzo, claro. o sea, esta cuarta dosis, que son los adultos mayores, personal de salud, eh, los pacientes inmunocomprometidos, que todavía no han accedido a la vacuna. Y, uh -huh. y la vacunación está disponible, sabemos que está el dispensario, se está vacunando todo el día, digamos y hay vacunas disponibles. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que hay que empezar a monitorear qué es lo que pasa. ¿sí? Se ha cambiado un poco el tema de, de cómo se está vigilando esto, que ahora no es caso a caso, hizo para todos, sino que va un poco más, como la situación epidemiológica ha cambiado, tenemos una vacuna que previene los cuadros graves la mortalidad, un poco eh, más orientado a evaluar qué pasa con los pacientes graves. Uh -huh. Es decir... Si yo tengo un paciente uh -huh. con factores de riesgo, con síntomas de COVID o de gripe, lo tengo que isopar tanto para gripe como para COVID, evaluar si se tiene que internar o no. Pero el paciente joven, damos cinco morbilidades, que tiene 20 años, que tiene un cuadro que puede ser gripe, puede ser COVID o cualquier otro virus respiratorio, no está obligado a isoparse. Ajá. Pero sí está obligado a que. Digamos, mientras tenga síntomas no tiene que concurrir a su digamos, ámbito laboral y no tiene que ir por ejemplo al colegio. ¿sí? Claro. Se puede isopar o no, sí. Pero bueno, esto también es lo que tenemos que hacer, digamos, de vigilancia. Uh -huh. A esos es cuadros ambulatorios, a, a, digamos, tenemos que tomar alguna muestra y algunos hay que isoparlos para claro, saber qué está pasando. Te iba a preguntar eso, todos los casos que requieren internación, se isopan. Se, hisopan, hisopan, se hisopan, todos ¿no? los, O sea, los números son reales, hay una sola persona internada con COVID en este momento. Exactamente, Sí, nosotros en la clínica, por ejemplo, no tenemos ninguno con COVID, son dos gripe. Entonces, es importante saber eso, que cuando claro. se requiere internación... Eh, sí hay un isopado. Siempre, siempre. Para diferenciar qué tipo de, de patología es, ¿no? Porque digo, los síntomas andan más o menos es que igual, ¿no? Muy... Entre el COVID, la gripe, Totalmente. la Totalmente. Hay algunas cosas que uno cuando ve el paciente dice, bueno, esto probablemente es más gripe porque tiene claro. más dolor de cabeza, claro. la fiebre es mucho más alta claro. del principio eh, y hay más cuadro de vías aéreas superiores. Pero la realidad es que son cuadros respiratorios, que uno claro. con la clínica no puede decir esto es COVID, esto es gripe. Claro. Es difícil, no no, claro. no lo puede hacer. Eh, te quería hacer, un, un sorbo de té, porque lo tiene ahí, se claro. va a enfriar. ¿viste? Vamos eh, a no, te quería, respirar. claro, eh, consultar sobre algo que mm, trajo cierta discusión, eh, sobre todo en las escuelas, pero después se fue liberando más y tiene que ver con el barbijo. Claro, el uso barbijo, del barbijo sí o no en esta situación. A ver, el, el barbijo por ahora sigue, sigue estando recomendado a nivel del Ministerio de Salud o sea, pero recomendado en determinadas situaciones ¿no? eh, uh -huh. cuando uno está en un lugar cerrado con poca ventilación cuando tiene poco digamos, eh, distancia entre uno y otro eh, y cuando uno tiene síntomas uh -huh. entonces esto es muy importante yo creo que el barbijo llegó para quedarse para eso, si uno tiene un poquito de responsabilidad de algo, individual ¿no? Exactamente, digo, ser consciente sí, bueno, de eso Yo estoy, digamos, con resfriada Que probablemente no sea nada, o sí O un rinovirus, o puede claro. ser COVID también Porque estoy vacunada y quizás mi cuadro es más leve claro. ¿no? Claro, claro. Eh, Entonces, en ese caso Uno tiene que usar el barbijo uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, la idea es que Si yo voy a un lugar y tengo un poco de moco Puede ser alergia, también, también. Uh -huh. Use el barbijo uh -huh. Y uh -huh. no me lo saque Después en el colegio obviamente también está la responsabilidad de los padres. Damos, esto viene, no es de ahora, se viene hablando siempre. Si uno sí. tiene un chiquito con moco, con fiebre, no lo tiene que mandar al colegio. Claro. Esa es la realidad. Después verá con su pediatra si es necesario hisoparlo o no hisoparlo, cuántos días se queda en casa o no. Uh -huh. Porque si el chico está con síntomas respiratorios, los chicos probablemente se sientan bien, pero esté con mucho moco, que puede tener un COVID o puede tener una influenza, probablemente contagia al resto de sus compañeros, claro. porque van a compartir vasos, se van a tocar, uh -huh. van a jugar, uh -huh. sí. quizás no esté... Digamos, no se lave las manos frecuentemente Aunque ahora los chicos en eso son mucho más conscientes A veces sí. que los adultos sí, Se sí, lavan sí, mucho sí, más sí. las manos, se higienizan sí, sí. Entonces eh, yo creo que sí es verdad Hay que liberar un poco a los chicos del barbijo El tema de, de los colegios De que vean cuando uno habla Pero también ser conscientes y responsables Totalmente. A la hora de la aparición de algún Sí, a síntoma. nosotros nos pasa, por ejemplo, en, en, en las instituciones de salud, que por ahí van a las guardias claro. y están esperando en la sala de espera y están sin barbijo. Claro. Entonces no es solamente por ellos, porque quizás ellos no van por un cuadro respiratorio, pero están en un mismo lugar donde puede haber otras personas Donde hay otros. Claro, sí. respiratorio y se pueden contagiar también. Entonces uh -huh. el sí, barbijo sí. en esos lugares es importante. Uh -huh. sí. eh, ¿Hacia dónde vamos con el tema de pandemia covid Yo, yo creo que vamos a, a pasar a... Bueno, que ahora estamos en realidad en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud transitando un poco el tema de la pandemia a una situación de endemia, ¿no? Uh -huh. Y a pasar de que este virus eh, de, de, del SARS-CoV-2 pase a ser un virus más dentro de los virus respiratorios que habitualmente todos los años se, se vigilan, ¿no? Y durante todo el año. Obviamente hay épocas, por ejemplo, para la influenza, que es más estacional, que es este momento donde empieza a circular. Con el COVID vimos que un poco circula todo el año. Claro. Probablemente vamos a estar vigilándolo todo el año, pero vamos a pasar a una situación de endemia. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a ser? evaluar en los pacientes graves, y uh -huh. ¿sí? sopar en, en esas situaciones, y en los pacientes ambulatorios probablemente eh, dar esas recomendaciones durante 10 días, no de usar el barbijo estrictamente, no vayas a ver a personas que sean de alto riesgo para no transmitir la enfermedad, claro. lavado de manos, claro. ventilación de ambiente, y durante 5 días, mientras tengas o mientras tengas síntomas, quédate en tu casa. Claro. Uh -huh. eh, en el final me parece importante, sobre todo... Eh, repetir para los padres los síntomas de la hepatitis ¿eh? Eh, repetirlos sí. porque es los padres son los primeros que, que ven totalmente los síntomas son bueno cuando un chiquito empieza con decaimiento con fiebre, puede tener algún síntoma digestivo, dolor abdominal, diarrea, vómitos, y después aparece, que son los, las pautas de alarma, no orina oscura, que no es la orina por ahí cargada de que uno por ahí no tomó mucho líquido, pero sino una orina oscura, tipo eh, Coca-Cola o té, té cargado, uh -huh. y la coloración amarillenta de las mucosas, ¿sí? o de las mucosas y de la piel, esa, digamos, a nivel de los ojos se ve más claramente que se ve como amarillo medio fosforescente, incluso claro. en algunos Bien. casos. Sí. Eh, y la última sí tiene que ver con Algo que inauguraron en la clínica Chacabuco Hace poquitos días Sí, La, eh, la, la Neonatología. sala de Neo Exactamente, sí, la verdad que estamos muy contentos nosotros, La verdad que para nosotros la Neo es un orgullo Porque digamos, el equipo que viene trabajando Dando médicos, enfermeras Siempre eh, se destacó Sí, la, la Neo, verdad la que han, han llevado adelante Prematuros muy extremos sí. y la verdad que eh, nos venían pidiendo hace rato, digamos, como una, una reforma de, de todo lo que es la neo, y la verdad que se venía pensando hace mucho tiempo, y bueno, y, y en algún momento hubo que cerrar, que obviamente fue también difícil, porque uh -huh. cerrar una neonatología eh, no es fácil. Uh -huh. eh, así que se cerró durante un mes y un poquito más y, y se hizo una reforma muy importante. La verdad que quedó re linda, digamos, también se, se adquirió equipamiento, con todas las normativas de seguridad. Eh, con, con más camas, o sea, con más cunas y con más eh, incubadoras, la verdad que, que estamos muy, uh -huh. contentos, muy contentos. Bueno, felicitaciones Pero, por eso. Bueno, gracias. Florencia, te queremos agradecer la, la visita, ha sido este, altamente positivo, sobre todo para conocer un poco más de hepatitis, con, también y de y con COVID. Mucha, con, mucha ¿eh? con mucha información. Con mucha información. ¿eh? Así que por ahí te invitamos, en más seguido. Bueno, ¿eh? bueno muchas gracias. Claro. Y nos averiguás para la próxima si se puede comer buceca y locro junto. Claro. ¿eh? Si tenemos algún riesgo de. No algo. lo recomendas, ¿no? De hepatitis puede ser también. ¿eh? Uh. Tóxica, tóxica, quizás. Tenalia, suspendamos, suspendamos la buceca o el locro, una de las dos. Las dos cosas no se pueden. Las dos, las dos cosas, cosas no, no podemos. Florencia, muchas gracias. ¿eh? Bueno, que tenga gracias. buen día. Hasta luego.